deportes al día con juan más sepúlveda Buenos días, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía del martes 5 de mayo del 2015. A contar este instante hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente, llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya comenzamos de inmediato nuestro programa con el baloncesto, porque el equipo de nuestra ciudad, el Club de Baloncesto Talavera Vázquez, pone punto final a su participación en la competición con una derrota. Vamos a resumir ese partido y la gran temporada, creo yo, independientes. Esa última derrota ante el equipo de Cervantes, el colista, tengo entendido, de la competición, ha sido una buena temporada y un ejemplo digno de imitar para otras actividades deportivas. La fusión, ese hermanamiento de la unión hace la fuerza entre los clubes de baloncesto de nuestra ciudad y yo me quedo primero con aquello y después lo deportivo porque todo va de la mano y nos han dado un ejemplo de cómo se debe trabajar por el bien del deporte de Talaverano y en este caso del lindo deporte del baloncesto. Vamos de inmediato a saludar a Iginio Pulido, el míster del equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Iginio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo nos resumirías tú el último partido en esa visita que realizasteis el pasado fin de semana al colista de la clasificación? Iginio, ¿qué conclusiones sacaste tú como míster? Bueno, la verdad es que fue un poco una pequeña decepción porque nosotros teníamos como objetivo intentar ser sextos, pero la derrota del del 6 el día anterior eh, contra el Seba pues ya nos nos condenaba o bueno nos, nos dejaba ver ...solamente con la posibilidad de ser séptimos... ...y la verdad es que el planteamiento del partido... ...pues bueno, pues fue bastante... ...bastante atípico, ¿no?... ...porque al descanso ya nos fuimos nueve puntos arriba... ...pero la verdad es que el equipo local en la segunda parte... ...eh, tuvo una ascierto increíble... ...llegaron a ganar hasta 13 triples... ...y bueno, ...cuando nos vimos abajo en el marcador... ...pues quizás por la... ...por la... poca opciones ya que teníamos... ...y que el equipo no iba a subir puesto la criticación... Pues, ...pues quizás no dejáramos un poco de llegada... Pegamos un pequeño alrededor para intentar conseguirlo, pero bueno, ante el acierto del equipo local y su dureza defensiva, pues yo creo que estamos en una situación de dejar pasar el tiempo y bueno, pues eh, celebrar para nosotros, como tú me el éxito de, de la séptima plaza. ¿no? Al final nos quedamos con esa séptima plaza que es mucho más que meritorio y Gino en esta gran temporada para ustedes. Bueno, la verdad es que es una temporada normal para, para cualquier otro equipo, ¿no? Estar en la mitad del tabla Nosotros venimos de, de primera autonómica, un equipo recién ascendido, con una fusión, un conjunto completamente nuevo, con seis o siete jugadores que debutaban en la categoría. Y bueno, pues la verdad es que nos queda el regusto de pensar que podíamos haber estado a conseguir dos o tres victorias más, porque las hemos tenido cercanas o nuestros rivales eran, eran rivales asequibles, pero bueno, pues esos días no estuvimos acertados. Y bueno, la verdad es que todos los equipos que están por encima nuestro tienen jugadores que no son de su localidad, con jugadores fichados, con jugadores extranjeros y con proyectos que están montados para, para estar en la parte de arriba. Nosotros somos un equipo muy modesto, donde nadie está cobrando por jugar a, al baloncesto, donde los jugadores son un ejemplo de compromiso y de implicación y, y por eso que pues, estamos tan tan satisfechos, ¿no? A cualquier entrenador, a cualquier plantilla, a cualquier directivo y sobre todo a la afición, siempre le gustaría estar más arriba en la clasificación. Yo creo que también os pasó un poco de factura, Eugenio, lo que veníamos conversando durante todo el transcurso de esta temporada, no que esa adaptación de, de los chavales en, en un comienzo como que costó un poco, ya una vez que tomaron la mano, como se dice deportivamente hablando, vinieron las victorias, vino Alza y de menos a más eh, tu equipo, por lo cual quizás se puede echar un poco eh, de menos esa situación, no que costó un poco de adaptación, sobre todo de los más jóvenes, a la competición. Sí, claro efectivamente son son una serie de cúulos ¿no? diferentes eh, sobre todo porque dos grupos diferenciados en edad y, y bueno primero había que cuestionar el grupo que fue algo bueno, no no complicado para hacerlo sino eh, a la hora de jugar el cononcesto ¿no? porque casi todos venían de ser juego importantes en sus, en sus equipos y bueno pues han pasado pues al tener otro tipo de roles de jugar menos minutos de jugar minutos más trascendentes, y esto pues nos ha costado un poquito, ¿no? y Pero bueno, creo que el primer paso ya está dado, el objetivo es poder continuar y que el núcleo, un núcleo grande de los jugadores puedan continuar la temporada que viene y poder seguir creciendo, ¿no? Es muy pronto ahora mismo para hablar de renovación de, de chavales que puedan eh, continuar en este proyecto del Club Baloncesto Talavera Vázquez, pero me imagino que esa es la idea, ¿no? Mantener una base y poder eh, seguir eh, dando confianza a los jugadores jóvenes que en la última parte de la competición también estuvieron con vosotros y vaya de qué manera comprometidos también, Iginio. Claro, ahora mismo, bueno, pues todo el mundo... Bueno, ...si hay alguno a lo mejor pues, ya por lesión o por edad... ...que ya más o menos tiene decidido no, no continuar... ...pues todo el mundo está un poco expensa de su, de su situación profesional... ¿no? ...los estudiantes, los trabajadores... Pues, ...todo el mundo pues tiene un grado de compromiso importante... ...pero claro, bueno, el primero es su vida es su vida laboral, no su vida profesional... ...pero bueno, en, en un tanto por ciento muy alto como te digo... ...la intención de continuar es, es amplia... ...y nosotros sin recursos económicos nuestro único objetivo es que nuestros jugadores de la cantera pues puedan subir al primer equipo. Y bueno, si sí, algún jugador lo podamos incorporar, pero tiene que ser pues con las mismas condiciones que están los que están los demás, ¿no? Y bueno, pues en esto empezamos a trabajar ya y vamos a ver cómo cómo va desarrollando lo que queda de primavera y el verano, pues para ver qué qué planteo podemos tener para la temporada que viene. En todo caso, higinio es un bonito desafío para ustedes porque quedar en un meritorio séptimo lugar, me parece que habla de ese compromiso, de ese buen trabajo serio que vosotros habéis realizado durante toda esta temporada, y el listón va a quedar bastante alto para la próxima temporada, para tratar de meterse, porque no? Entre los tres, cuatro primeros clasificados, Digo yo, sin entender mucho de este tema, pero yo les creo capaces, les veo con posibilidades de estar ahí, porque no? El próximo año, la próxima temporada, entre los cuatro primeros clasificados, Iginio. Bueno, son esto, hemos terminado hoy, todavía quedan 15 días de competición, porque ahora se está preparando el playoff final, que bueno, que nosotros no participamos, pero como te decía antes, y, pero, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser ambiciosos, está claro. Pero otro siempre con los pies en el suelo y bueno yo estoy convencido no sé si para estar entre de los cuatro primero pues somos capaces de, de mantener el bloque y de dar continuidad a lo que se está haciendo eh, el equipo va a ir para más lo ha demostrado nos ha faltado quizás este año pues ganar algún grande o alguna cosilla así un poco más relevante pero por lo demás el equipo está ya lequita el, el equipo está preparado está confiado confía confían en ellos y creo que Pero bueno que es una cuestión de proponerse y de, y de intentarlo no Iginio Pulidos es el entrenador, el míster del club de baloncesto Talavera Vázquez, séptimo clasificado al final estos chavales de esta unión que hace la fuerza de estos clubes de baloncesto de nuestra ciudad que debutaban en la competición y debutaban también eh, como club tras esa unión y esa fusión del eh, básquet de Talavera y del club de baloncesto Talavera, por lo cual han cumplido con creces las expectativas que tenía todo el mundo del baloncesto y del deporte de nuestra ciudad. A propósito, aprovechamos también, muchas gracias Iginio por el compromiso que has asumido tú particularmente y en primera persona con los micrófonos de nuestra Nuestro programa y de esa posibilidad y esa accesibilidad que siempre hemos tenido y la buena disposición de tu parte para poder conversar a través de los micrófonos del 95.0 la fm Una vez más, enhorabuena, míster. Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer poder, poder estar con vosotros. Un abrazo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarquia, en este mediodía del día martes 5 de mayo del 2015. Ya hemos saludado entonces, hemos escuchado y hemos reconocido ese trabajo y la bueno una vez más para los chavales del Club Baloncesto Talavera Vázquez por ese debut y ese séptimo lugar en la clasificación en una temporada de un nuevo proyecto deportivo... Que aprendan otros clubes también, que la fusión y la unión hace la fuerza. Y es lo que nos ha demostrado con este bonito ejemplo de superación y deportividad. Los equipos de baloncesto de nuestra ciudad con esa fusión han debutado esta temporada con un meritorio séptimo lugar. Y van a continuar así para la próxima temporada. Y señores, ha llegado el tiempo dar también la enhorabuena, porque teníamos una sospecha nosotros en agosto cuando les invitamos a sus chavales y al míster Rubén Camarra. Este equipo tiene pinta de campeón y voy a, por supuesto, ponerme de pie y saludar, cómo no, al flamante campeón del fútbol infantil, como es don Rubén Camarra y sus chavales del Club de Fútbol de Talavera. Enhorabuena, Mister buenos días. Hola, muy buenos días Juanma, muy buenos días, muchísimas gracias, me pones, me pones todavía los, los pelos de punta con, con tus palabras Juanma, muchísimas gracias. Por... Merecido lo tenéis porque hemos hecho un seguimiento durante toda esta temporada, durante todo este año, teníamos el presentimiento Rubén cuando viniste Bromas Aparte el pasado verano con estos chavales y, y yo te decía tenéis un buen equipo, tienen un buen equipo, veo compromiso de los chavales, tenéis un buen entrenador, tenéis también a los padres eh, también eh, muy eh, asumidos en, el, en la situación eh, de tener eh, esa posibilidad, de tener el compromiso también de apoyar a sus chavales, así es que aquí está el resultado, campeones, un título que no tenía el club de fútbol Talavera, ¿cierto Ruén Pues sí, la verdad es que sí, eh, además además eso, eh, un título que, que el Talavera no, no tenía, no no lo había conseguido nunca, o sea que ...que bueno, que ahí va a quedar también... ...un poco nuestro nuestro nombre... ...como, como los primeros en conseguirlo... ...y esperemos que, que bueno, que esto sirva de precedente... ...para que se pueda conseguir... ...porque es una liga muy complicada... ...una liga muy competitiva... ...una liga en la que, en la que necesitas... ...mucho compromiso de, lo, de los futbolistas... Eh, ...necesitas mucho compromiso también de, lo, de los padres... ...tienes que atender a los factores externos... ...que son que son muchísimos, son muchísimos... ...porque parece mentira... ...pero el, el salir a jugar fuera eh, ya incluso en estas categorías se nota se nota muchísimo y, y está ha sido un equipo que, que verdaderamente ha sabido competir y que ha sabido bueno sobreponerse a muchísimas adversidades que, que por supuesto hemos tenido. todo esto le definimos que bueno, que para mí era una experiencia totalmente totalmente nueva no había, no había trabajado nunca con la base y bueno para mí ha sido ha sido un verdadero laboratorio ha sido una experiencia pues bueno pues si la, si la valoramos pues dentro de lo competitivo muy muy positiva y, y bueno y si al final conseguimos el hito de, de, de ganar la competición pues traemos muchísimo mejor. Por supuesto, y qué mejor que terminando invictos, Rubén, que se dice poco, y qué mejor también que ganar en el campo y en la ciudad del eterno rival en Toledo, como lo hiciste el sábado, ¿eh? Eso también te da un saborcillo muy especial. Bueno, pues eso pues también dice de las dificultad que, que hemos tenido, el conseguir el conseguir ya matemáticamente eh, la, la victoria al campeonato en, en, en una ciudad como como Toledo, un rival súper directo siempre de, de calavera. Sin haber perdido ningún partido a pensar de, de todavía bueno jugar un, un partido que nos queda pero que, que bueno que podemos decir que hemos sido campeones ya sin, sin perderme de ningún partido pues, pues dice mucho hizo mucho también de, de este equipo porque este equipo cuando ha tenido que dar la cara y cuando ha tenido más cuanto más difícil lo ha tenido más fuerte han salido y más ha dado la cara Por supuesto, míster, así es que la hora buena una vez más para este equipo, para este infantil del club de fútbol Talavera que ha sido campeón con Rubén Gamarra, la cabeza todo su equipo, enhorabuena. Las cosas cuando se hacen bien, aquí están los resultados, títulos de liga que llegan para esta etapa formativa que es tan importante para nuestros chavales de la ciudad de la cerámica. Pero vamos a los mayorcitos, vamos al club de fútbol Talavera, míster, grupo 18 grupo 18 del fútbol castellano Manchego, costó, sufrió el club de fútbol Talavera, como escuchábamos ayer en nuestro programa, Víctor Martínez, el goleador, con ese gol que le dio la victoria ante el Pedro Ñeras y también el propio fan al Hoy, el míster del equipo talaverano, asumieron que fue un partido muy, muy complicado. Al final se quedó con la victoria y ahí está el Talavera también con ganas de cantar al irón y esperando lo que pueda acontecer posteriormente los playoffs offs Rubén. Sí, sí, yo creo que, que, bueno, el análisis y el resumen de, de todo lo que acontecido, acontecido en el día de ayer es lo mejor todo, es el resultado, el era fue un equipo que, que vino con la lección muy bien aprendida un replegue muy intensivo en la cual no, no se unía muchísimos riesgos y le daba toda toda la, la iniciativa altaladea esto se, esto se tradujo en que pasaban los minutos y que el talavera no metía ese plus no metía esa, esa chispa necesaria como para romper el partido y claro, al final al final, Pedreñera, pues cada vez se va sintiendo algo más cómodo eh, en el campo. Si bien hay que decir que, que en los últimos 15 15 minutos de, del partido, pues bueno, el, el Talavera ya apretó más, se metió, hizo alguna variación, alguna sustitución, y eso valió un poquito en cuanto al, al ritmo al ritmo de juego de ...del Taladera, y bueno, se tradujo en que en el minuto 88, si no me equivoco... ...pues bueno, se consiguió se consiguió la victoria, que yo creo que era lo más importante... ...llegadas estas, estas fechas, muchas veces, cuando faltan no tan pocos partidos... La ansiedad influye mucho en no abrir puerta pues cada vez te va poniendo más nervioso y claro cuando tienes un objetivo tan claro como es el, el que era el primero del grupo pues bueno eso eso hace mediala si si no mees si no y romper el partido. Y es esperar que los chavales eh, puedan a, hacer buena esta victoria sufrida ante el Pedro Uñeras porque se mantienen esos dos puntos de distancia, de diferencia entre el líder del Talavera y su más cercano seguidor, que es el almansa que no le pierde pisada al equipo de nuestra ciudad, pero va, vaya partido que tiene el Talavera ahora, precisamente ante el filial del Toledo, el Toledo B, que no se juega nada, pero los derbis son los derbis también, Rubén, como siempre. Sí, sí, sí. sí va a ser un partido va a ser un partido muy complicado eh, encima juegan en el melaneso del, del salto del caballo un, un campo que, que bueno que puedo hablar perfectamente de él porque yo iba a jugar ahí este año allí y es un campo muy muy lento cuando el césped, con el césped nuevo tiene muchísimo caucho muy no puedes imprimir mucho ritmo al, al, al fútbol porque el balón se queda Se queda y se queda Y bueno, un campo más bien pequeñito Que el Toledo se conoce A las mil maravillas Y estoy seguro que no va a ser no va a ser Nada fácil el conseguir la victoria Pero no obstante Volvemos a tener que confiar En, en, el, en el Talavera Porque tiene que sacar los puntos ya Sí o sí en esta recta final No nos podemos dejar ya nada Sea el rival que sea con el que se enfrente el Talavera Bien, eso en cuanto al Talavera en tercera hasta muy cerca el equipo de nuestra ciudad entonces De Cantar el Irón, de ser campeón y esperar Los acontecimientos luego en el playoff Que ya los tiene asegurado el equipo del Final Coy a preferente porque lamentablemente Ayer conversábamos con Alberto López Se eh, ratifica y ya queda sentenciada La suerte del Ciudad de Talavera Que baja de categoría, que tendrá que jugar en autonómica La próxima temporada, entre paréntesis En los próximos días vamos a estar conversando Con la gente de Calera, que fue campeón en la autonómica Y jugará preferente la próxima temporada Lamentable por Alberto López y por toda la gente del ciudad, el Torpedo que ya no se juega nada y que va a quedar entre los 7-8 eh, primeros clasificados al término de la competición de preferente, y el Patrocinio Mister que va fuera de casa, gana por 2-3 y el domingo se juega la vida, jugando de local aquí en Patro. ¿Qué te dejó Rubén esa jornada resumida eh, de los equipos de preferente de nuestra ciudad y comarca? Sí, bueno, pues hay dos, bajo mi punto de vista hay dos, hay dos puntos a señalar eh, lamentablemente el descenso del, del Ciudad de Talavera, que, que bueno, que, que nadie lo queríamos que nadie lo queríamos ver y, y al final se ha, se ha materializado y desde aquí, bueno, pues dar muchísimo ánimo a, a Alberto para que al año que viene pueda pueda retomar el vuelo a este equipo y le vuelva a meter en, en, en la preferente. Respecto al, al patrocinio, pues bueno, es la, la nota positiva, en la cara positiva de, de la jornada puesto que yo creo que lo tiene ahora mismo mejor que mejor que se podía esperar el mismo es decir que depende del mismo yo creo que jugando en casa con un rival eh, muy asequible Yo creo que, que el patrocinio vamos a apostar todo porque porque se va a mantener en, en la categoría y bueno, pues todos yo creo que estaremos, estaremos allí intentando dar un pequeño aliento para que el equipo consiga la victoria y se, se mantenga en la preferente. Rubén Gamarra es entrenador de fútbol, nuestro comentarista, analista deportivo, flamante, campeón con su equipo infantil del club de fútbol Talavera en su competición y siempre nos habla de tercera y de preferente durante toda esta temporada que ya está llegando a su término, al menos en preferente, y tendremos que esperar aún los comentarios afortunadamente del míster y analista deportivo Rubén Gamarra para lo que va a acontecer con el Talavera en los playoffs en esta competición de tercera. Míster, una vez más, un fuerte abrazo, enhorabuena y les espero... Con uh, tus chavales ya la próxima semana y lo vamos a coordinar porque queremos también tenerlos nuevamente con ellos y disfrutar de un momento agradable y bonito de radio con los chavales que son el futuro de los futbolistas de la ciudad, de la cerámica de esta tierra de campeones y por supuesto vamos a conversar con ellos para darle la hora buena en vivo y en directo a nuestro programa. Lo dicho Rubén, un abrazo y muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti por, por todo tu, tu apoyo durante todo el año. Un abrazo. volvemos en Deportes al Día en esta jornada programa del día martes 5 de mayo del 2015 a través de OID 4G Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca en el 95.0 FM en este resumen deportivo del día martes ya hemos eh, resumido entonces toda la actividad deportiva en este día martes, hemos hablado de baloncesto, hemos hablado también con Rubén Gamarra el míster analista deportivo, flamante campeón con su equipo infantil del club de fútbol Talavera análisis del míster también de tercera y de preferente y ahora nos vamos al fútbol de mesa porque los chavales del barrio de Santa María, de ese club de deportivo del sub han hecho y han organizado esa Copa de España y ha sido todo un éxito. Vamos a resumir esa actividad con Juan Carlos González en la Sintonía de Deportes, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal? Bueno, nosotros muy contentos y satisfechos y también desearles en la enhorabuena públicamente y a través de nuestro programa por eh, esa participación que ustedes obtuvieron con esa buena organización y ese buen recibimiento que tuvieron con ese torneo de Copa de España de Fútbol Mesa. Enhorabuena, Juan Carlos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un reconocimiento de todo el fútbol de Mesa Español. Hemos recibido felicitaciones después del torneo de toda de toda España por la organización y bueno, la verdad es que ha sido un éxito. Un éxito que se debe a ese trabajo y ese amor que ustedes hacen por esa actividad deportiva, el fútbol mesa, que poco a poco va creciendo, Juan Carlos. Sí, poco a poco. Estamos intentando llegar a más sitios, pero bueno, poco a poco, y a ver el año que viene lo que nos depara. Oye, y en la Copa de España, ¿qué tal los eh, talaveranos? ¿Cómo estuvieron en, en esa presentación defendiendo los colores de su equipo ahí del barrio Santa María y defendiendo también a esta tierra de campeones, a talavera, a los, los de casa, en ese torneo Copa de España de fútbol mesa, Juan Carlos? Sí, bueno, estuvimos... Eh, por equipos que es, digamos, la categoría reina quedamos cuartos y bueno, en individual, pues todavía nos falta un poquito, y bueno, destacar el sub-15 que quedó campeón de consolación, Sergio García que bueno, es una de las promesas que tenemos ahora mismo en el equipo. Pero cuarto lugar también es una buena ubicación, ¿no? Para, para ese progreso que ustedes tienen ahora mismo en el fútbol mesa, que vais de poco a poco de menos a más. Sí, para tenemos, hay que tener en cuenta que somos un club de menos de un año de, de existencia al ...pues un cuarto lugar yo creo que está bien. está bien. Ahora, ¿qué tal el compromiso y la ayuda que habéis recibido... ...por parte de los patrocinadores y colaboradores... ...¿cómo se portó la gente en Talavera para apoyarles... ...con esta Copa de España? La verdad es que muy bien, de cara a, a la Copa de España... ...la verdad es que de, mucha gente nos apoyó... ...también quiero destacar la Asociación de, de Vecinos... ...del Barrio de Santa María y en especial a Julián Gómez... ...que es el presidente, que nos ha apoyado en todo momento... Decir también que contamos con la inauguración y el saque de honor del alcalde, no no Jaime Ramos, y la verdad es que estuvimos muy bien patrocinados en todo momento. Sacando conclusiones y haciendo un resumen, ¿podremos tener Copa de España el próximo año nuevamente en Talavera, Juan Carlos? En una cena que tuvimos con la directiva de la Asociación Española de Fútbol de Mesa, dijeron que teníamos que solamente era solicitar... El torneo que queríamos disputar desde cara a la temporada que viene, la verdad es que se promueve el otro tipo de competición que estaba un poco olvidada porque no había equipos, que es la competición por equipos, que digamos es la competición reina de fútbol de mesa, y entonces estamos todos los compañeros del club intentando negociar para que venga Talavera, todavía no lo sabemos. Ojalá, es de esperar, porque cuando las cosas se hacen con pasión, cuando se hacen por amor a la actividad deportiva, en este caso recreativa como el fútbol mesa, los resultados tienen que llegar y poco a poco la gente tiene que ir involucrándose un poco más. Pues muchas gracias, enhorabuena muchas gracias también por ese reconocimiento y por ese bonito obsequio que nos habéis entregado Juan Carlos a través de tu hermano Pedro en las últimas horas y nosotros nada más cumplimos con nuestro deber que es informar a la gente de Talavera de la Reina y nuestra comarca a través del 95 puntos sobre la FM de las actividades recreativas, sean competitivas o no, y en este caso algo bonito y diferente como es el fútbol mesa enhorabuena una vez más juan carlos muchas muchas gracias a ti Juanma y a tu emisora porque desde el primer momento no había estado apoyando y de verdad que ha sido un placer y no te mereces menos comma deportes al día con juan sepúlveda